en realidad nosotros teníamos pensado continuar de alguna manera la conferencia de prensa anterior de hace una semana, ustedes recordarán que en aquel momento cuando hablábamos del tema del agua yo adelanté que además de la ilegalidad que existía por no haber conseguido los 11 votos de esa ordenanza, había otro detalle más que yo en aquel momento para no agregar confusión y demás, dije, eh, la semana que viene lo vamos a comentar. Nosotros habíamos pensado centralmente esta conferencia para explicar ese tema. Pero, lamentablemente, vamos a arrancar hablando un poquito, no mucho, pero un poquito... De lo que sucedió anoche en el Consejo Deliberante la verdad que fue bastante triste lo que sucedió en la sesión en la asamblea de mayores contribuyentes sinceramente lo tenemos que decir la actitud fundamentalmente del bloque de liderado por Cladera del bloque de la UCR la actitud que tuvo nos pareció mucho más propio de la farándula o los programas de chismes que de la actitud que se debe tener en un consejo deliberante eh, toda esa escenificación que se hizo en ese momento sobre hechos que no merecían para, en lo más mínimo el tema y que son absolutamente reglamentarios eh, y para seguir con la metáfora eh, nos nos dejó la sensación de de quien entró a la casa de si gran hermano eh, el 22 de diciembre y anoche le agarró un ataque de pánico afuera incomprensiblemente otros bloques lo siguieron eh, me parece que algunos privilegiaron las disputas internas de sectores políticos las disputas en este caso con el intendente antes que los temas que había que tratar anoche Yo quiero hacer un, una pequeña historia. El 22 de diciembre, cuando se trataba el aumento del agua por un lado, y por otro lado la preparatoria que se iba a tratar anoche, el bloque de la UCR, siendo que todos los otros opositores no fueron, se sentó y dio cuerpo. Con eso permitió, con eso permitió que existiera preparatoria para una asamblea de mayores contribuyentes anoche. Si ese bloque no se sentaba ese día, anoche no había sesión, directamente. Y permitió, con el solo hecho de sentarse, que se aprobara el aumento del agua. Es más, adelante de sus narices, aprobaron un aumento de manera ilegal, porque no llegaron a los 11 votos que les hacía falta y que escribe la ley que tienen que tener, y ese bloque no dijo nada. No dijo nada en ese momento que, es raro, pero a uno se le puede pasar, no dijo nada durante el transcurso de la semana siguiente. Recién cuando salimos nosotros, después salieron a decir, sí tienen razón. ¿Cómo es posible que el bloque que no se levantó cuando aumentaban el agua de todos los bolavarrienses, que no se levantó, cuando aumentaban en forma preparatoria los servicios urbanos de todos los bolavarrienses, cuando aumentaban en forma preparatoria seguridad e higiene de todos los comercios e industrias de los bolavarrienses, no tuvo decisión para levantarse en ese momento e impedir que esto sucediera, es posible que anoche de pronto tuvieron toda esa decisión y armaron un de un Saintec a mí me parece, y lo quiero decir que la clave está en que mientras el 22 de diciembre se trataban cosas que afectaban a todos los bolavarrienses en general y allí optaron por quedarse anoche lo único que se trataba en serio era si había o no había aumento en la tasa vial, el impuesto a hectárea, ahora llamado tasa servicios generales urbanos, al margen de los montes, El impuesto a hectárea, la única tasa que desde el 2008 a la fecha no había sido aumentada y que había sido denunciado por nosotros dos años antes como una injusticia que mientras todos los olavarrienses se les aumentaban todos los impuestos esta no tenía ningún aumento y estaba en 75 centavos yo para que quede muy claro porque se han dicho números por todos lados y hay algunos números que no son ciertos también El año pasado, este año no sé porque todavía no está publicado para este año El año pasado Tandil de impuesto a la hectárea pagaba un campo de 450 hectáreas En Tandil pagaba 2 pesos con 3 centavos por mes Mientras acá se pagaba 75 centavos ¿Por qué pagaban? Porque ustedes van a escuchar una cifra distinta Pero las cosas hay que mirarlas enteras Porque si no uno dice la mitad de la verdad que es muy parecido a decir una mentira ¿cómo es el tema en que tienen un sistema distinto a nuestra encena pero ¿cómo es el tema? la gente del campo paga una tasa vial y además paga una tasa de salud, por ejemplo por el funcionamiento del hospital cosa que acá no sucede el hospital y la barriera se mantiene con rentas generales no con una tasa específica Cuando uno suma lo que pagaban por una cosa y lo que pagaban por la otra, pagaban 2 pesos con tres centavos. Está publicado en internet, cualquiera lo puede buscar, por ordenanza fiscal y positiva de Tandil y van a ver que es exactamente así. Acá se pagaban 75 centavos. Venía retrasado. Eso era lo único que se discutía en serio anoche. Después estaba el tema de bomberos, que creo que había un acuerdo más o menos mayoritario, que estaban todos de acuerdo... Todo el resto, anoche no estaba en discusión. ¿Por qué no estaba en discusión? Porque el oficialismo, creo que fue el miércoles que hicieron las primeras declaraciones públicas, pero no, no, no recuerdo exactamente la fecha, pero fue antes de la sesión. El oficialismo había reconocido que no tenían los números para el impuestazo que ellos querían, que eso también hay que decir. El gobierno municipal impulsaba un aumento significativo en servicios urbanos y en seguridad de higiene cuando nosotros públicamente dijimos no estamos de acuerdo con eso ahí les terminó de caer ficha se dirían los chicos de que no iban a tener los votos y reconocieron que no iban a tener los votos lo único que podía quedar en pie porque nosotros lo acompañamos porque hay gente que puede estar en disidencia obviamente pero nosotros creíamos era justo acompañábamos el aumento de la tasa de entonces con eso sí reunían los votos necesarios y por eso la simplificación de el texto de la ordenanza que no eran dos te textos distintos era exactamente los artículos lo mismo que había sido votado en otra sin los artículos que se caían o que no tenían el número yo remarcar algo para finalizar con este tema porque muchas veces estas cuestiones repito, más propias de un sainete que de otra cosa eh, tapan lo importante anoche en Olavarría se cayó el aumento de servicio urbano y de seguridad y higiene que impulsaba el oficialismo 40.000 contribuyentes no van a tener aumentos y he leído algunas declaraciones que me parecen sensatas porque reconocen la realidad nada más que por eso de algún consejero oficialista que dijo que durante todo el año no va a haber este, porque no dan los números los números de los pocos no les dan esto era lo principal que nosotros queríamos discutir no todas las cuestiones accesorias nosotros no estábamos de acuerdo con eso y nos oponíamos y nos opusimos y fuimos no nos vamos a atribuir la exclusividad conjuntamente con todos los que votaban en contra, los que pudimos frenar ese aumento y en los que estábamos de acuerdo dijimos que sí pero nos parece que este es el tema central de lo que sucedió anoche en el Consejo Deliberante una mínima aclaración respecto a la cuestión reglamentaria es absurdo el planteo que hicieron los bloques opositores tienen que leer el reglamento interno del Consejo de Durante. Cualquier concejal puede proponer en el momento de la sesión una sustitución de artículos. Si lo hubiesen hecho de esa manera, hubiese sido mucho más complicado de entender, sobre todo para la gente que no está... digo, para los mayores contribuyentes que no están con el reglamento a flor de piel, y hubiese sido mucho más complicado la votación esencialmente no cambiaba nada con esto esto simplificaba las cosas para que todas la pudieran entender hubo quienes, creo, estoy absolutamente convencido no es que no entendieron no quisieron entender y esto fue la excusa para irse y para, no de, y para ocultar algo su principal preocupación es que no aumentara el impuesto a la hectárea esa era la principal preocupación y por eso actuaron de esa manera Segundo tema, que en realidad era el que nosotros pretendíamos dar a conocer hoy. ¿Ustedes recuerdan? Porque ahora se va a venir esa, esa discusión. Creo que el Intendente todavía no ha promulgado y nosotros apostamos a la racionalidad del Intendente y que no promulgue la ordenanza del agua. Como ya les dijimos, como ya quedó absolutamente en claro por lo menos cuál es nuestra posición esa ordenanza es nula porque requería una cantidad de votos para ser aprobada 11 y tuvo 10 por lo tanto no es válida ahora ustedes recuerden que yo el viernes pasado cuando hicimos la conferencia de prensa lo que decía al principio dije que era tan horrorosa la redacción de la ordenanza que tenía otro elemento más y que yo en aquel momento no no lo difundí porque estaba esperando a ver qué era lo que sucedía en la sesión de noche esa ordenanza tiene entre todo el aumento de la tarifa aparte tiene un aumento de un fondo que se llama Fondo de Obras de Infraestructura FOI, 20% que viene a reemplazar a dos fondos que existían antes que se llamaban FROI y Foncas, que sumados eran 6,5% ¿Cuál es el detalle el que agrega más elementos de nulidad a esta ordenanza? Artículo 193, cláusula, eh, inciso 2A de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, lo voy a leer. Todo aumento o creación de impuestos o contribución de mejoras necesita ser sancionado por la mayoría absoluta de votos de una asamblea compuesta por los miembros del Consejo Deliberante y un número igual de mayores contribuyentes de impuestos municipales. El Fon, el Fon El Fon se lo puede tomar como dos cosas Alguien puede interpretar que en realidad Es la continuidad del Freud y el Fonca Que cambió de nombre Y algún pequeño destino Es decir, que es un fondo que ya existía Pero fue aumentado, del 6,5 al 20 Otros pueden interpretar que es un nuevo fondo Porque cambiaron algunas comas en la redacción Y cualquiera de los dos casos El Freud y el Fonca no tenían que ser tratado el Fon, perdón, que reemplaza a los otros dos, no tenía que ser tratado por los concejales solamente. Tenían que ser tratado por los concejales en una ordenanza preparatoria y había que tratarlo con Asamblea Mayor y Contribuyente Anache. Nosotros demoramos el anuncio de esto porque queríamos ver qué hacían Anache. No, pero es un elemento categórico más que demuestra la nulidad de todo esto el tema del agua, repito no se puede aplicar por la falta de los once votos y suponiendo que por algún artilugio alguna interpretación muy rebuscada por alguna cosa eh, a alguien se le ocurriera decir Bueno, sí se va a aplicar se puede aplicar y demás por supuesto que queda abierta la vía judicial si, si, si lo llegan a aplicar ¿no? si lo llegan a promulgar el 20% ese es total y absolutamente imposible de aplicar ese 20% no es para la concesionaria ese 20% es para el municipio su fondo, que recauda la concesionaria y que se lo da al municipio para que el municipio haga obras este, nosotros queríamos eh, dar a conocer esto eh, porque nos parece eh, un elemento importante y porque nos parece que abona aún más por si hacía falta algo la teoría nuestra de que ese barrio no puede promulgar porque no reúne la legalidad necesaria, la ordenanza de aumento del agua. Y la segunda cuestión era para, de alguna manera, eh, congratularnos de que se pudo frenar el aumento de servicios urbanos y de seguridad e higiene. Estamos a disposición de, de las preguntas que ustedes quieran hacer. Y respecto al 20% del, del foro, decía recién que eh, es inaplicable, más allá de la promulgación, al no haber sido tratado por la Asamblea de Mayores Contribuyentes, eh, los abogados dirían, ¿cómo es que usan la palabra?, dirían que es algo nulo de nulidad absoluta. Eh, no pasó el, el tratamiento que tiene que tener. Esto es muy claro aumento, creación de impuestos o contribución de mejoras hay que aclarar que impuestos se dice en forma genérica los fondos que están dentro de eso hay ejemplos prácticos, el fondo de pavimento el famoso fondo de pavimento fue sancionado por una asamblea de mayores contribuyentes ya no me acuerdo en qué año, 96, creo una cosa por el estilo y cada vez que hubo un aumento fue aumentado por la asamblea de mayores contribuyentes, dicho fíjense ustedes, de esto me doy cuenta ahora anoche al final no se trataba porque no tenían los votos pero el proyecto oficial de aumento de servicio urbano no era en la tasa de servicio urbano era en el fondo de pavimento que está ahí adentro eh, y lo llevaban a tratamiento como corresponde con mayores contribuyentes este fondo no lo llevan a tratamiento con los mayores contribuyentes por lo tanto es absolutamente inaplicable no hay manera pueden hacer pueden. tienen que empezar todo de vuelta tiene que haber una ordenanza preparatoria para tratar ese tema ser aprobado por los concejales en, en, en, en ordenanza preparatoria y después de la ordenanza preparatoria suponiendo que se apruebe eh, llamar a una asamblea de mayores contribuyentes que el concejal y mayor de contribuyente para que lo trate este, digamos el Nosotros por eso demoramos un poquito el tema, porque eh, con esta costumbre que se ha tomado medio mundo y que nosotros no compartimos, de las sorpresas en el momento de la sesión, uno nunca sabe. Eh, entonces se quería mover, por ahí alguien se le ocurría proponerlo anoche, por ejemplo. Eh, este, cosa que no hubiese correspondido, pero que hubiese podido hacer. Eh... Esto, más allá del contacto que quedó público que hubo entre el PI y el Frente para la Victoria para resolver operativamente la, la aprobación de las ordenanzas de, de, de anoche, más tomaste contacto o el partido tomó contacto con algún otro sector político para eh, acordar algún otro tipo de cosas? Digo, ¿por qué estos, estos números que ahora estás hablando, que guardaste hasta el día de hoy, sí. han empezado a salir a la noche en las últimas horas, también por otros sectores? Eh, ¿Ha habido contactos? Que ¿Existieron alguna? Nosotros hemos tenido conversaciones con otros bloques, con concejales de otros bloques por el tema esencialmente de eh, la sesión de anoche porque, que aparte, es la lógica digo, la lógica es compulsar a ver qué opina cada uno este, y, y ver si se pueden compatibilizar cosas por lo menos cuando no hay un espíritu destructivo cuando hay espíritu destructivo hace lo que este, sin importar mucho si su beneficia o no beneficia a la gente eh, nosotros tuvimos contactos con otros bloques eh, en algún momento surgió el tema este comentamos algunas cosas sobre este tema lo cual no impide de que alguien por cuenta propia capaz que lo averiguó capaz que yo, Y repitió, o capaz que lo averiguó por cuenta propia, no es muy importante en definitiva. Digo, al margen de, de los codazos o zancadillas entre supuestos dirigentes políticos, que con esas cosas lo único que hacemos es contribuir a a bajarnos nosotros mismos de calidad eh, al margen de eso lo importante es la medida lo importante es que la medida primero es injusta primera cuestión del aumento y demás y segundo, no respeta la ley por lo tanto es nula por lo tanto no puede ser aplicada yo no lo sé ciento por ciento pero Eh, no conozco las declaraciones eh, digo lo que me preguntaba eh, que en otros sectores ha empezado a salir eh, yo no sé si ya, no puedo opinar sobre eso de todas maneras lo importante es que el Ejecutivo Municipal reflexione y comprenda que no puede sumar a algo que está mal hecho eh, otra cosa mal hecha, es decir, hacer dos veces malo la misma cosa ya es un poco mucho. En el día de hoy claro que la semana que vos pasaba, de la mayoría absoluta de la no interpretación del texto, él dijo que era una vilita discusión del derecho para la gente el día de hoy en la mañana. Eh, ¿Estás por haber cierta controversia ahora interpretar estos o serías convencido que no, que es? que se necesitaban de su eh, para mí el texto es absolutamente claro eh, Frias es abogado y todos los abogados te dicen que siempre hay una media biblioteca de un lado y media biblioteca del otro eh, y son especialistas en interpretar con mucha eh, libertad a veces los textos Dichas tarifas y precios no se tendrán por vigentes mientras el Consejo no las apruebe en ordenanza sancionada con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros. Los miembros del Consejo son 20. La mayoría absoluta de los miembros del Consejo son 11. La ordenanza tuvo que yes. hacer. Cuando la ley quiere que sea de los presentes, lo dice, artículo 34 de la ley orgánica de las municipalidades hablando del presupuesto esta ordenanza para su aprobación necesitará siempre y mayoría de votos de los concejales presentes no te da duda eso para el presupuesto sesiona el consejo con 11 concejales es el quórum mínimo discuten el presupuesto gana una postura 6-5 con 6 votos sale el presupuesto las tarifas no las tarifas salen con mayoría absoluta de los miembros del consejo es decir, de los 20 eh, de, de todas maneras digo eso se puede jugar a dilatarlo en el tiempo discusiones jurídicas etcétera etcétera no me parece una actitud sana sí me pareció, pareció sano salvando todas las diferencias políticas que tenemos con el Ejecutivo Municipal la actitud que asumieron con la Asamblea de Mayores Contribuyentes dijeron no llegamos a la mayoría absoluta también hacía falta la mayoría absoluta no llegamos a la mayoría absoluta retrocedieron con el impustazo que querían hacer y me parece que esa es la lógica para toda la comunidad digo, cuando uno obtiene los votos, los obtiene y cuando no los obtiene, no los obtiene este, en... con esa idea por ahí también podrían discutir la mayoría absoluta de la asamblea de mayores contribu eh, contribuyentes o sea, no la discutieron saludable, me parece este porque la verdad es la que quedó expresada en los números ¿qué pasa si se va a hacer el de los hombres? y bueno vamos a un terreno de delitifio es un terreno feo es un terreno que me parece que existen los suficientes eh, antecedentes y los suficientes eh, suficientes elementos como para no llegar a esa cuestión. Por supuesto, esto depende de la voluntad de cada uno, obviamente. Sí. Este, como es, eh, habría que discutirlo, proceso, eh, etcétera, etcétera, y pasado el tiempo habría eh, una resolución, en un sentido o en otro. Este nosotros aunque nos digan que puede ser una postura ingenua siempre apostamos a la razonabilidad que exista razonabilidad este intendente la tuvo en un momento con un tema crucial para Olavarría ustedes repiten eh, disculpen van a decir siempre la misma pero es un tema crucial para Olavarría y tuvo razonabilidad Su, su bloque votó en contra del aumento del impuesto a la piedra todo el mundo decía la va a vetar entendió entendió que era razonable promulgarla y la promulgó y disfrutamos todos los bolavarrienses de una u otra manera de los beneficios de eso digo, fue razonable en ese momento Uno quisiera que sea razonable en este momento. También. El planteo judicial sería esto, la resolución judicial sería esta. En caso de que exista un veto por parte del intendente total de la ordenanza, ¿se sí. habría disposición por parte del PIB de sumar alguna alternativa al aumento, es decir, la pregunta concreta es si el PIB acompañaría un aumento en la tarifa del agua, cree que hoy es innecesivo? imposible porque ya no está poner concepto tener la... eh la... que digo, sí. como es, teniendo en cuenta los datos que ha aportado en esta conferencia de prensa, sí. que estaría dispuesto a sumarte al menos a una mesa de discusión del sí. tema. A una mesa de discusión sin ningún problema, seguramente habría gente que se pondría porque no tendríamos la entidad digamos desde el punto de vista legal para poder hacerlo pero es un tema que a nosotros nos apasiona nos interesa y hace muchísimos años que nos la barria venimos con él y en la conferencia anterior lo dijimos el primero que tiene que explicar es el concesionario cómo es que en cuatro meses saltó del 51% que pedía al 101 si el concesionario viene y me dice nos dice a la bolavarrienses en realidad el 51% estábamos equivocados Ahora hicimos mejor las cuentas y es por eso el 101. Este, bueno, y después hay que revisarlas muy bien y muy cuidadosamente y muy prolijamente. La verdad, yo no tuve acceso a esas últimas eh, cuotas porque eso fue... Eh, ¿Cuántas de eso fue después de que nosotros dejamos de estar en el Consejo Deliberante? Este... Eh, lo que yo digo que hasta el 10 de diciembre el aumento perdido era del 51,56% y del 10 de diciembre al 22 de diciembre eh, del 51,56 saltaron al 101 y pico ellos dicen que saltaron al 80% Están, ustedes todos ustedes lo, lo habrán escuchado todas las declaraciones públicas de la concesionaria y del oficialismo era el 80% y se lo van a cuenta, el 101% Este, porque dentro de eso está este fondo es el 20% este, eh, así que nosotros lo hemos dicho siempre todo lo que tiene que ver con tarifas y tenemos una postura que ha sido siempre la misma boleto colectivo agua y cloacas o impuestos que es una cosa distinta por servicio urbano y demás cuando se afecta el bolsillo de la población hay que ser muy cuidadoso muy extremadamente cuidadoso hay que sacar las cuentas y ver muy bien cuando es necesario porque es necesario realmente y está demostrado acabadamente que es necesario es necesario ahora La cuestión de, y todo aumenta, y todo aumenta, pero aumentan distintas proporciones, eso no sé es eso, es lo que hay que ver, eh, eso no es un fundamento. Y la segunda cuestión que nosotros hemos planteado con este tema del agua, y que lo venimos planteando hace mucho tiempo, es la actual tarifa del agua está basada exclusivamente casi, En el cargo fijo Yo en la conferencia pasada lo dije El cargo fijo es del 25% de una factura estándar En electricidad el cargo fijo es del 5% No el 25% En realidad acá le están cobrando a todo el mundo 50 metros cúbicos por bimestre. Creo que no tengo el papel acá Pero era 50 metros cúbicos Que paga todo el mundo como cargo fijo Y encima de eso es lo que consume Nosotros estamos en total desacuerdo con esa estructura tarifaria Nosotros podemos considerar, si es necesario, aumentos a la vez de cambios en la estructura de la tarifa. Si no, tiene sentido, es seguir convalidando cosas que son este, profundamente injustas. En el tema de la tasa de acto, la tasa de servicios en el sector de los servicios rurales, en han hablado de que ellos no estaban tan de desacuerdo con un aumento, sino que lo tenían bien claro no se había especificado para qué o a dónde iba él, por hecho el dinero, es el dinero que se a recaudar ahora y la ordenanza habla de, de dónde va el dinero yo se lo dije al presidente de la sociedad rural porque estuvo hablando conmigo telefónicamente tuvo de manera absolutamente lícita estuvo tratando de convencer. digo y es absolutamente lícito y además me parece bien este um, no nos pusimos de acuerdo cuando él me planteó algo similar a esto yo le dije una cuestión la distribución de los recursos que obtiene el municipio era una discusión que a nosotros al partido intransigente hoy nos excedía, ¿por qué? porque esa discusión se da en el tratamiento del presupuesto no en el de la fiscal impositiva y yo le dije le digo, mirá, si vos querés yo te puedo decir cuál es mi opinión pero es la opinión de alguien que no vota le eh, digo que no, no tiene poder de decisiones en el consejo deliberante este, y le dije si querés después que pase todo esto nos sentamos y charlamos y yo no tengo ningún problema este, objetivamente eso es una discusión que se da dentro de lo que es el presupuesto municipal Este, o que se debe dar en ese ámbito cuánto es lo que se aplica para esto cuánto es para aquello cuánto es para lo otro este, no me parece argumento suficiente eh, que expresa la sociedad rural amén de que y esto ya es una cuestión de filosofías políticas eh, ellos tienen una idea de contraprestación de servicio exclusivamente que es una idea que una idea Eh, anticuada y dejada de usar ya en el tema impositivo y con variedad de eso por la Corte de la Provincia y la Corte de la Nación no por nosotros nosotros tenemos otra idea, digamos los impuestos sirven para sostener el conjunto de las cosas yo vuelvo a algunas cuestiones y para eso me sirve lo que dije antes del tema de Tandil Eh, en Olavarriá la Olavarriá no pagamos una tasa de salud digamos no existe sin embargo el hospital funcionamiento bien mal arena de otra costal para otra discusión si no no terminamos más hoy eh, digo pero hay que mantenerlo ¿quién lo debe mantener al hospital? ¿lo debe mantener solamente quienes van al hospital? nosotros estamos en desacuerdos lo tenemos que mantener entre todos los bolavarres ¿de dónde sale ese dinero? y sale un poquitito de servicio urbano sale un poquitito del impuesto a las piedras sale un poquitito del impuesto a la hectárea eh, digo eh, nos parece mucho más justo el repartir las cargas entre el conjunto de la sociedad de una manera proporcional No como querían hacer con la tasa de seguridad que a una casita no la barría le ponían 15 pesos y a una hectárea 15 centavos eso no es, es proporcional al revés digamos eh, este, eh, no nos pusimos de acuerdo eh, sobre el criterio ese eh, eh, no profundizamos mucho más porque bueno, él terminó entendiendo que eh, nosotros no estábamos en posibilidad de discutirlo en el consejo lamentablemente nos encantaría la en posibilidad de discutirlo, pero bueno, no lo estamos ¿me permití? un segundo yo qu quisiera ampliarte algo eh, sin dar nombres eh, en las reuniones que se hicieron que preguntaste vos si habíamos consultado Habían muchos de los concejales que ayer se pararon. Habían quedado el día anterior acá, delante nuestro, estábamos los, los tres, pero al revés. Acá dijeron, sí, te acompañamos, nos parece justo. Y ayer se, y ayer se levantaron. Pero se hicieron muchas conversaciones y todos quedaron de acuerdo ene like a kuno